de la Argentina, y acá en Santa Rosa, desde la UTA, están desde las 5 de la mañana esperando una decisión del gobierno provincial a ver si, como ha pasado en otras provincias, pueden llamar para destrabar el conflicto. Ahora todavía no hay servicio de transporte público en Santa Rosa, pero nos decían desde la UTA que están esperando ese llamado del gobierno provincial para ver si el gobierno provincial pone la plata y después se la reclama al gobierno nacional, y en La Pampa pueda llegar a levantarse el paro en las próximas horas. Por ahora, eso solamente es una espera, mientras tanto, eh, usuarias y usuarios del transporte público eh, de corta y media distancia no tienen servicio en la provincia de La Pampa. Claro, eh, acá el EMTU no, no funciona, y el que viene a Toay tampoco. Eh, Transur no funciona sí. y no funcionan también este, los otros servicios que van a localidades de distantes de Santa Rosa, sí, claro. así que no no hay servicio. Bueno, así que, ¿y, qué? ¿y los choferes están ahí? O sea que paro con presencia en el lugar de trabajo. Eh, sería... Paro con presencia claramente porque puede llegar a haber alguna, algún arreglo en las próximas horas. Recién hablamos con el gerente del MTU, no tiene información absolutamente de nada de esto que le estamos comentando, claro. eh, por lo menos desde la municipalidad no estarían este, activando ninguna ningún acercamiento uh -huh. con la UTA local para, para que levante el paro pero sí este están este eh, están esperanzados en que puede llegar a haber un arreglo como hubo en otras provincias donde apareció la plata y se levantó el paro, claro bueno bueno que aparezca la plata che Nación manda manda el subsidio sí, eh, eh, tengo eh... que lo que abra la la, la billetera Visterfeld y después que reclame Nación <risa> Puede pasar la claro, también. Claro, puede ser esa una solución. Bueno, bueno, te comento algo para que va a pasar a las diez y media de la mañana, porque desde la Asociación de Trabajadores del Estado llamaron a una conferencia de prensa a las diez y media para este, contar la situación de la causa eh, judicial que lleva adelante o que llevan adelante desde ATE por el este, delegado gremial en el Hospital Lucio Molas, Lautaro Ardura. Sí. Van a contar qué pasa con, que, con esa causa judicial, pero nosotros ya adelantamos ahora, porque tenemos información fresquita, más o menos como la mañana, de fuentes judiciales, y ya podemos adelantar que la causa de Lautaro Ardura está archivada. No se va a seguir investigando. ¿Qué dicen desde ATE? Es que hubo un intento de homicidio. ¿Qué dicen eh, desde la, el Poder Judicial, desde la Justicia?, ...que hubo lesiones leves entre dos personas... ...y nos comentaban anoche que se archivó la causa... ...la causa está archivada, no se va a seguir investigando... ...y que lo que tienen como pruebas es... ...testimonios de un lado y del otro... ...pero sin tener un testimonio objetivo... ...y es por eso que no encuentran más elementos para seguir investigando... ...y la causa de Lautaro Ardura está archivada en el, en el Poder Judicial... y no se va a seguir investigando. Vamos a ver qué dice ATE en base a esta situación, pero ya podemos adelantar aquí en Radio Carmes que la este, la causa de Lautaro Ardura, el delegado gremial de ATE, en el Hospital Lucio Molas, está archivada. Bueno, Mauro, bueno, mira, claro, y por eso la conferencia de prensa que van a dar hoy. Exactamente, sí, se archivó la causa, eh, sí, veremos si hay otros pasos legales para seguir reclamando, Pero te digo que la... Eh, sí, cada vez que habló el fiscal Casenave que tenía la, la causa, lo, lo dejaba en claro, eh, que no había muchos elementos. No había sí. elementos. Y Por lo menos y él continuó, lo encontró. Y una pelea, sí. si sí. no la desconocen, hubo sí. alguna situación entre dos personas mm. que terminó en, en heridas leves, pero no en un intento de homicidio como lo había planteado en su momento claro. desde hace. Bueno, bueno Mauro, eh, buen anticipo. Eh, cuando tengas más novedades, más vale al aire. Vámonos, bueno, Valís. Bueno. Hasta luego. Nuestro cronista de exterior.